y la mañana de Radiocracia continúa porque La Mecha está prendida hace rato en Radio Kermés con la información y justo en este momento de la mañana entra nuestra compañera Mari Servino con su columna. ¿Cómo te va Mari? Hola, buen día. Juan, buen día para toda la audiencia de Radio Carmes. Muy bien la, la mañana, muy lindo el, el espectáculo natural. Ahora hay que ver, queremos, queremos ver, saber también cómo está el, el ambiente en el interior de las personas, de las personas comprometidas, de las personas que tienen, este, que, tienen que seguir llevando adelante esta lucha sin cuartel, Mari. Eh, sí, sin duda. y cuando Hace tanto tiempo que venimos este, hablando, hablando de aborto legal o aborto clandestino, ¿no? Y yo había pensado hablar de, de otra cosa hoy que no fuera lo mismo, pero lamentablemente los acontecimientos eh, nos superan. Eh, vos sabés, y como toda la audiencia seguramente sabe, la muerte de otra mujer ayer por una práctica de aborto clandestino que nos conmueve, terriblemente, terriblemente porque, bueno, esto es lo que se votó en el Senado, ¿no? Condenar a todavía a las mujeres a seguir en la clandestinidad cuando toman la decisión de interrumpir un embarazo. Eh, lo que se discutía en el Senado no era menor, eh, no se peleaba solamente con esto de que se cree la posibilidad de interrumpir un embarazo, que no nos olvidemos que es legal en la Argentina por causales, y que además fue respaldado por el fallo de la Corte Suprema en el 2012. Pero sino también esto de que todas las mujeres sin discriminaciones por condición social, por región, puedan acceder a un aborto sin riesgo de morir en la clandestinidad. Esto fue lo que pasó con, con esta joven mujer en la provincia de Buenos Aires, que también quiero recordar que es una de las provincias que no adhirió a la, ILE, a la interrupción legal del embarazo, Y, y hoy tenemos que contar estas consecuencias terribles. Pero lo que a mí más me, me produjo espanto, si se quiere, fue cuando conocíamos eh, cómo, en qué condiciones llega esta joven mujer a la guardia de un hospital, eh, dicho por la médica que la atendió en, en la guardia, ¿no? Eh, se había hecho una práctica con tallos de perejil una práctica abortera no sé, de la época de nuestras abuelas, si se quiere, ¿no? Entonces, este... esto de decir que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo va a hacer, lo va a hacer de la forma que pueda. Y esto es entender que no todas las mujeres por su condición social, digo, eh, pueden llegar tal vez a, a hacerse un un aborto en una clínica privada donde se puede pagar, donde se debe pagar, y recurren a estas prácticas tan terribles. Y yo hablaba ayer en mi programa justamente de esto, de que la clandestinidad del aborto mata, pero recordábamos que hace años atrás el misoprostol o el exaprox, la, la, el medicamento que se utiliza ...para abortar sin consecuencias y sin secuelas, hace años atrás, era barato y era accesible. Se dice que en, ese, en esos años, años atrás, 10 años atrás, eh, el misoprostón costaba el 10% de lo, que, de lo que es un salario mínimo. Eh, por eso se vuelve al perejil y se vuelve a la sonda, porque las mujeres no tienen plata. En el 2001 hubo una crisis muy similar y la devaluación hizo estallar el precio del OXAPROX, y ese, ese año la muerte por abortos clandestinos eh, llegaron al récord de 400 muertes. Costó más de 10 años volver a reducirla a menos de 100. Fijate vos cómo incide la situación económica de las mujeres, cómo tiene que ver con una cuestión de clase. Me quedo, me quedo con eso porque tengo que tomar aire para seguir, Juan Pablo. Definitivamente, está... Mari, tiene... tiene que ver con una cuestión de clase, tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con todo lo que ya se ha puesto en evidencia. Realmente este, seguimos sin... con la sensación de que hay un atraso impresionante y de que muchos de la clase política son unos impresentables. Por decirlo, sin que medie ninguna tibieza. Este, realmente no, no se puede creer ahora además que tengamos que estar hablando de la responsabilidad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sí. otra vez sobre la sí. muerte de personas, de Exacto. personas que son sus gobernados, que son sus coterráneos, que son argentinos, que además como esta nueva víctima del, del aborto clandestino, 34 años y... Una criatura deja... La verdad es que... Eh, es. Esto es indefendible, es Mari. indefendible. Um, También, viste, que se hizo eh, pública la información de que en el primer semestre del año 147 femicidios, porque eso no para. Y en ese desagradable y, y triste conteo, porque, viste, volvemos a los números, cuando se trata de personas pero allí no están incluidos las muertes, las mujeres muertas por abortos clandestinos. O sea que fíjate la gravedad de todo esto. Eh, una, después de volver del Senado con esa amargura y esa rabia, eh, nosotras dijimos, bueno, al otro día otra vez llenarnos de energía para seguir, seguir la batalla porque esto continúa, porque esto no tiene vuelta atrás. Y, y la resistencia va a seguir, y, y no vamos a dar un paso al costado. Pero el futuro, estoy convencida, ¿por porque es así, es irreversiblemente feminista. Pero esto va a tener que estar acompañado de acciones que garanticen ¿no? que el éxito de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país se dé se dé en el, año, en el año que viene pero no hay que olvidarse que el año que viene es electoral entonces para esto tenemos que recordar los nombres de las legisladoras y los legisladores porque el año que viene se van a elegir 130 diputadas y diputados nacionales y 24 senadoras y senadores ¿no? recordar quiénes fueron los, que, los y las que votaron en contra para no volver a votarlos, y también es nuestro trabajo por ahí desde, desde la militancia promover que sean más feministas quienes lleguen a los cargos de representación política y, y recordar que esta política, esta acción, tiene que estar en las plataformas electorales. Definitivamente va a tener mucho que ver lo que se haga, el, el, todo el cuerpo que se ponga en la calle, Mari, para, duda, para exigir duda. ya, para exigir. Sí, no, no hay otra manera de tratarse con estos temas y con el atraso que nos impone la clase política en este momento en la Argentina. Hay que, habrá, la garantía será seguir militándola y que los cuerpos en la calle pongan en evidencia que la Argentina se tiene que actualizar en esto. Sin duda alguna. Y para eso estuvimos allí más de un millón de mujeres con los pañuelos verdes y, y en ese hecho histórico, pero que vivimos y que no, no, tuve la suerte, la suerte de compartir que pensé que no lo iba a llegar a, a vivir realmente. Eh, pero bueno, eh, esto tiene que seguir adelante. Esta visibilización que se hizo de todas estas problemáticas es históricas Y las demandas de las mujeres tienen que estar, como dije, en las agendas de las campañas electorales que se vienen. Y ahora que sí nos ven, cantamos nosotras, ¿no? Porque creo que nos han visto, aunque se hagan los distraídos y las distraídas y miren para otro, otro lado. Y claro. en esto, obviamente, que también tiene mucho que ver la Iglesia Católica, que incide tanto en la política de nuestro país, desgraciadamente. Y entonces vamos ya por otra nueva campaña que será la separación de la Iglesia del Estado como algo absolutamente primordial en estas luchas. Muy bien, muy bien. Definitivamente quedó en evidencia que tiene mucho que ver y este, habrá, que, habrá que seguir en la, en la brecha, Marit. La verdad es que este, escucharte y darse cuenta de que las mujeres ya están acostumbradas a esto es una sola cosa y por supuesto que ustedes tienen que sentir el acompañamiento y la razón que mucha gente desde el silencio o que no está en la calle les está dando, hay un apoyo tácito de un montón de gente que tomó conciencia durante este tiempo, Mari, así que... Vamos adelante, vamos a seguirlas acompañando y reflejando para nuestra audiencia todo lo que pase alrededor del tema del aborto, de la separación del Estado y la Iglesia sí. y también de la violencia de género como es ya nuestra tarea desde hace rato. Sin duda, Juan, y también no quiero así muy brevemente, pero hoy se conoció un comunicado a través de, de la campaña, eh, donde compañeras activistas de Tierra del Fuego, de Río Grande, fueron perseguidas. Hay una gran persecución hacia la militancia. Se realizaron este, hasta allanamientos en forma absolutamente arbitraria con las compañeras que allí militan por la despenalización y legalización del aborto. Así que desde acá y desde todos los movimientos eh, femeninos eh, estamos este, acompañando... Y repudiando estas acciones que llevó adelante la justicia en Tierra del Fuego con nuestras compañeras militantes, la, parece que la reacción es severa, sin duda alguna. Entonces, más que nunca, tenemos que estar todas muy, muy unidas, muy fortalecidas. No vamos a dar un paso atrás, no nos van a amedrentar, no tenemos miedo, pero sí es importante el acompañamiento de, de toda la sociedad. Gracias Mari, vamos Gracias a estar a vos, con todos estos temas, los vamos a seguir teniendo en la agenda. Por Una, supuesto, un, un abrazo, abrazo grande y hasta la próxima. Gracias, eh. Ahí está Mari Servino, actualizando, por supuesto, el estado de situación en la Argentina.